Estás en la zona... в зоні ти в зоні зона 69 Це сон. Entrando en una zona diferente, la música empieza a sonar, el ritmo se apodera de ti y tú, tú te dejas llevar. La música se mueve. Zona 69, zona 69 bienvenido, bienvenida. Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas a la Zona 69. Una semana más estamos aquí conectados para pincharte los mejores temazos. Tenemos ya una lista de temas muy guapa para pincharte en esta tarde, noche, día Bueno, cuando quiera que nos escuches Ya sabes que si quieres ver las canciones que suenan aquí en la zona Puedes entrar en www.lamusicasemueve.net Lamusicasemueve.net Ahí en nuestro blog vamos publicando los nombres de los temas que suenan aquí en la zona boom, boom, boom, boom. Hoy sonarán temazos como este DJ Cone, Mar Palacios con este Big Nox. También tenemos este Together Gang que sonará aquí en la zona, así que no te muevas. La zona, ¿La zona, se mueve contigo. Zona 69. 69. La música se mueve. Cabina, en cabina Raúl Fernández. Arrancamos con esto, es una producción de DJ Nana junto a Carlos Sin. Vaya par de dos. Esto se llama "Charm on the Night" you, y you baby you're a waste of time you move your feet but you have closed your mind the rhythm building deep inside your hips this is the son of mr. 910 why won't you let go of your fears or lies when i was jonathan De Carlos Dean junto a DJ Nano ¿eh? Vaya par de dos, vaya par de dos Me encanta esto Esto es muy nuevo y son aquí en la zona 6 9, nos vamos a las redes sociales Por ejemplo, Jamal Ben dice Gran programa campeón, a ver si van a un saludo A la gente de Galapagar En Madrid, que así se hará Grande, un abrazo si podéis Eh, nos dice Matías Si ponéis canciones de Britney Spears A lo mejor os escucho Mira, alguna de Britney Spears puede sonar, eh Hoy creo que no, pero algún día sí Me gusta, me gusta Britney Spears Bueno, nos puedes mandar tus comentarios A 20.com Barra zona 69 20.com barra zona 69 Ahí te estamos esperando para que te unas a nuestra página Y también nos comentes Lo que quieras, eh También el Facebook de la zona Facebook.com barra Zona 69 Radio Show Facebook.com barra Zona 69 Radio Show De todos modos, entras en Twenty o en Facebook Y ahí buscas Zona 69 Y nos encuentras, hombre, por supuesto Conectados y conectadas a todo el mundo que nos está enviando, lanzando sus peticiones de amistad Todos los días, cada semana, nos enviáis vuestras peticiones Y nosotros, por supuesto, os aceptamos y os pegamos un saludito aquí en el programa, por supuesto Ya sabes que además tenemos un programa live show de lunes a miércoles entre las 3 y las 4 de la tarde Ahí te esperamos en directo, en directo, riguroso, directo No como esto del grabado, que esto, esto no vale para nada, hombre Esto, esto... Porque te lo lleves tú a tu casa, eh, a la playita No nos lleves contigo, zona 69, el podcast, aquí estamos Para que nos descargues o nos escuches cuando quieras Y el programa en directo Para que nos escuches en directo desde tu iPhone, tu Blackberry A través de Global House A todo el mundo de Global House Un saludo por supuesto, ¿eh? Que siempre les dejamos ahí Un poquito de lado, ¿eh? No, no, hombre, no, está muy feo eso Vamos a echar un vistazo a las peticiones de amistad que nos enviáis. One, two, three, por ejemplo, por aquí está Patricia Jiménez, que nos me envía una petición de amistad al 20. También Alba Santos, también está Rubia Gómez, también está Lucas Reyes, Sutoni, Betico, está también eh, Jairo López Muñoz, María Sánchez desde Murcia, Jonathan Bermúdez también está escuchando desde Cádiz, fíjate, Kevin también desde Las Palmas, del Gran Canaria, Lucía Herrero también está por ahí. Oscar eh, Oski DJ Vicioso Muy bien <risa> Javi eh, Está desde Granada Escuchando Pablo Raps Desde Granada También Y Taylor Swift Desde Los Ángeles Muy bien La gente que me envía sus peticiones de amistad al 20. Estamos en 20, búscame 20. Entras en tu perfil y buscas Raúl Fernández en León, eh. Estamos aquí en León. Sí. Raúl Fernández. Todo juntito. O sea, todo separado. Raúl Fernández poniendo acentos, por supuesto. Claro, Raúl acentado en la U y Fernández en la A, eh. Lleva acentos, hay que escribir bien, hombre. Enviáis vuestra petición de amistad a cualquiera de esos tres perfiles que tenemos ahí abiertos Y disponibles para que nos escribáis lo que queráis Y nosotros te saludamos cada semana aquí en el podcast de Zona 69 También tenéis mi Facebook, facebook.com barra realft Ahí estamos conectados y conectadas También me podéis lanzar vuestras peticiones de amistad Y bueno, aquí hemos venido a poner música, ¿no? Sí, sí, hemos venido a poner música Así que vamos a ponerte este tema de Gesto vs Diplo y Busta Rhymes Me encanta Me encanta esto, se llama, come on estás en la zona, estás en la zona Zona 69 Muy bueno este tema, come on, got him by surprise Me encanta esto, bienvenido, bienvenida Estás en la zona 69 Si te apetece escuchar algo, bueno pues simplemente Nos lo comentas a través de las redes sociales Ahí estamos conectados y conectadas cada semana Ya sabes que en Zona69.net te puedes descargar los programas Llevártelos en tu MP3, en tu móvil, donde tú quieras Y a través de Global House Radio nos puedes escuchar los domingos entre las 4 y media y las 6 Conectados y conectadas, empezamos a bailar con este tema que a mí me encanta Engraved, Engraved, en Raúl Fernández. To the up. Everybody get on your stand up and jump and shake it. Push the crowd. All the time you're building this ring up. And there's nothing you can do to hold them off. Someone the a beautiful women be showing off about cause a riot in this place. Be here in the final bell going on. gotta watch it. You really gotta, ah. gotta watch it. In the ties we got to hit the ties we got to hit the you got to you got to <laughing> I can Que nos envía muchos mensajes de oye que de repente me has eliminado en 20. Bueno, es que los 20s que tenemos ahí de Raúl Fernández son 20s de promo, ¿vale? Son 20s para dar a conocer este programa de radio. El 20 oficial, oficial, donde nunca, nunca os vamos a borrar, es 20.com zona 69, ¿vale? Esto es donde tenéis que tenerlo claro. El 20 de la zona, 20.com zona 69, esa página donde somos más de 8000 1300 amigos, sí. Hace casi, casi 8400 ya. Ahí os tenéis que unir para seguirnos, ¿vale? 20.com barra zona 69. De ahí no os vamos a eliminar nunca, nunca, nunca. Raúl Fernández en Twitter. Twitter.com barra RALFDF. Sí, que no me sí me en Twitter. No ¿Te gusta la noche? Esta es tu zona Zona 69 boom, boom, boom, boom. Seguimos con este temazo Me encanta DJ con Eymar Palacios Junto a Sol López Bueno, estuvieron en directo En la Plaza Mayor de León Montando un pedazo de show Impresionante, impresionante Viva Blackhack It's in the that It's evident that. I'm a the mac. Oh that's a permanent fact. Boom, boom, boom, when it's sour baby dame is dang dang to y'all want you great thing wrong you maybe luck you make it up maybe not though i think you maybe a pup save my son and make way and fade fun a little ten an episode of flavor love baby crazy lady you looking kind of you will not go home yeah let her maybe i can't eat nock not not eat hope my parts eat not eat not eat hope my parts eat nock not not eat hope my parts eat not eat not eat hope my parts eat not eat hope my parts eat not eat hope my parts eat not eat hope my parts eat nock not eat down in the back follow him Solomon by the thing by a boom boom boom boom, boom, boom. sa give it that give it that i'm going in the mac call me that's a terminal fact eat not eat not eat of my eyes eat not eat not eat of my eyes eat eat not eat of my eyes eat not eat not eat of my eyes eat not eat, like eat not eat of my eyes boom boom, boom. Дякую! dando dame aquí ahora dame hey te invita a dominar me gusta tu bailar tus ojitos de loba, niña, la niña en la oscuridad the love the way you move mami tu cadera dance hey hoy te quiero cantar te voy a devorar mi boquita del otro que sabes desear i want be with you la vida espera Dame otra vida sol, donde pueda volar y la noche se calla. Yo sé puedo empezar, dejar empezar. Dame vida, dame, dame amor. Dame, dame un momento, dame. Aquí ahora, dame. Dame otra dame, dame amor. Dame Me felonza dame aquí ahora dame en tu lienzo caminar a tu pisito rodar tu pier sobre mi pie tu zoco verde mata yo listen to my heart cuando me pierdas mi corazón se llena de luz se llena de vida mi amor cuando bailas tú Da ho da breeze and sun non sei quando vai là che la notte calona io gusta dar así un giro de, de repente ¿eh? os quedáis todos un poco flipados ¿eh? cuando de repente meto un tema de estos es que me encanta me encanta hacer esto muy bueno el tema de hueco la verdad es que es una apuesta muy fuerte aquí en la música se mueve lo tienes en nuestro blog www.lamusicasemueve.net es una de nuestras recomendaciones este dame vida la música de hueco Bueno, estoy flipando, estoy flipando ahora mismo, ya sabéis que eh, cada día que sonamos en Global House, los domingos entre las 4 y media y las 6 de la tarde, tienes en mi Twitter los temas que van sonando, ¿vale? Voy tuiteando ahí mientras suenan los temas, los temas que van sonando para que los veáis, ¿vale? Me podéis seguir en Twitter, twitter.com barra dradefedez. Podéis mencionar en vuestros tweets Y yo así os veo y os puedo saludar En antena, por ejemplo Está por aquí Big Lizana que dice Arroba Real FD Claro, tenéis que poner esto Arroba Real FDs para mencionarme Dice Arroba Real FD, un saludito A esos fans de Rebeca Brown del 20 Rebeca Brown Andalucía Y Rebeca Brown New Dos. Dice que cada día somos más, thank you Bueno, pues un saludo a esa gente, por supuesto, esos seguidores de Rebeca Brown Me gusta, me gusta, mira, hoy no va a caer nada de ella Pero algún día voy, voy a plancharme a alguno de Rebeca Brown, que está muy bien Por ejemplo, rrgonzalen92, dice Arroba raleced, mencióname en tu programa, anda Un saludo, rrgonzalen92, que se llama Ramón Ramírez ¿eh? Me lo pone aquí el Twitter, si no yo no me enteraba de nada, ya te lo digo Vamos a planchar un mashup que me gusta mucho Y vamos a echar un vistazo al Twitter Por ejemplo, eh, Pablito P Pablito Pacheco, dice No está nada mal A ver si me nombras por algún Wekin, por supuesto, ahí estamos Nombrándote, amigo Pablito Ahí está conectado a nuestro Twitter Twitter.com barra ranefedez. Si me quieres mencionar, simplemente escribe Arroba ranefedez. por ejemplo Pegamos un saludo a esa gente que se nos agrega También en Twitter, en Twenty En Twenty, Yaiza, también Está Luis Morán, está Jonathan Pérez, está Héctor González, también José Luis Luna, Javi García, Carlinos Morenín, Miguel Gómez, Borja Aunet, Juan Hurtadito, Belén Pérez y Jorge Guardo Armando. Ahí están todos conectados al 20. bailando con este Alejandro Lady Caca y Steve Angelo, juntos <mully> Mm. -hmm. Cabina. En cabina, Raúl Fernández. Atrévete, entra, entra en zona 69. Yeah. <laughs> No. Let's go! estás en la zona estás en la zona La música de ellos, my candies. Este es el original, ¿eh? me encanta, me gusta este tema, me gusta. Bueno, todo el mundo que está ahí conectado a zona69.net y la gente que se va conectando poco a poco A Global House Radio. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en este programa semanal, ya sabes que lo hacemos cada semana Lo publicamos en Zona69.net Y los amigos lo puedes escuchar entre las 4 y media y las 6 de la tarde Estamos conectados a través de la zona También de lunes a miércoles en directo, ese sí ya es en directo, en sesión De lunes a miércoles entre las 3 y las 4 de la tarde También nos conectamos aquí para bailar temas como este que acabas de escuchar, eh un vistazo a los últimos temas que hemos pinchado por aquí por ejemplo, estaba el Jessie J con ese tweet like a dude y también un mashup que nos ha gustado mucho entre Lady Gaga y Steve Angelo ¿eh? está bien la mezcla, está bien ese canal cana Alejandro, sería esto vaya de nombres Conectados también a través de nuestras redes sociales, por ejemplo, a través del 20, Mucha gente nos está saludando cada semana a través del 20 Nos enviáis peticiones. Y fíjate eh, lo que llevamos de programa y todavía seguimos saludando a la gente que nos envía peticiones. Madre mía. Seguimos echando vistazo a nuestro 20, a las peticiones de amistad que nos lanzáis cada semana. Búscame Raúl Fernández. Raúl Fernández, pon acentos, por favor, por favor, pon acentos. Esos tres perfiles, repetimos, perfiles de promo, ¿ok? Son perfiles de promo Entonces, si queréis, lo podéis agregar a nuestro perfil oficial 20.com barra zona 69 Ahí somos más de 8000 amigos conectados y conectadas Nos pegáis vuestro saludito y nosotros os saludamos en antena Mira, por ejemplo, Fly Music Radio nos han dejado por aquí un vídeo de cascada eh, Gracias compañeros, gracias eh, Tu Anita también nos pega un saludote y Dice, hola, hola, ¿qué tal? Cristian Ortega que también nos pega un saludo y nos envía sus peticiones de amistad También está por aquí Arca Martínez también Está Rodrigo conectado a Rodrigo Álvarez desde Madrid conectado también Conectado también al 20 por ejemplo Marco García también está conectado Y Alejandro Perea, ya sabes que nos puedes enviar Lanzar tus peticiones De amistad a nuestro 20 O por ejemplo a mi Facebook Personal, eh, mi Facebook personal Facebook.com barra RALFD, ahí estoy conectado Para que me enviéis lo que queráis Los temas que queréis escuchar cada semana Lo que queráis, eh, ahí estoy conectado Facebook.com barra RALFD mensajitos, a ver si capturamos algún mensajito por ahí de, de, de Facebook vamos a echar un vistazo mientras yo te voy contando que eh, si eres DJ o si eres productor, si tienes alguna producción, aunque sea así medio amateur, medio casera, nos la puedes enviar, ¿eh? Sí, sí, y puede que suene aquí en la zona. Envíanos tus producciones, tus remixes, tus remezclas, lo que tú quieras a través de nuestro correo electrónico contacta arroba la música se mueve punto net contacta arroba la música se mueve punto net Y si nos gusta, bueno, pues puede que suene aquí en la zona. De hecho, el siguiente tema que vamos a pinchar aquí en la zona 6.9 es, es una remezcla que nos han enviado esta semana. Un tema que a mí me ha gustado, ¿eh? Me gusta, me gusta el nivel que están eh, cogiendo la gente que nos envía temas. Porque hay cosas realmente guapas, ¿eh? De hecho, si tú tienes algo por ahí, una sesión, una remezcla, envíanosla y no te cortes porque eh, la pueden escuchar cientos de personas aquí en la zona 6.9, ¿eh? Una remezcla de Enrique Iglesias, fíjate, con este Tunai se llama la gente, quiere fiesta, DJ Valley junto a DJ Toque, que, se, que fue quien nos envió esta remezcla. Me gusta este tema, me gusta, tiene un rollito, ver Y de hecho, no descarto, eh, no descarto que forme parte de la selección de temas habituales aquí en la zona 69. Escúchalo y opina. Zona 69. 69. Aquí está este tema, escúchanos, suma el volumen de tu zona porque te va a gustar mucho